Zona cero. Aquí estamos con nuestro último monográfico Zona cero de esta temporada 2005-2006. Y la verdad es que ha sido muy intensa, ¿verdad? Hemos tenido muchos monográficos, unos 40 en total. Una temporada pródiga y la verdad es que siempre los asuntos que nos han proporcionado Carlos Canales y Jesús Callejo, pues han suscitado vuestro interés. Y la cosa es difícil, ¿eh? porque ya son unos añitos, ya son unos añitos, nueve temporadas de La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Estás eh, en plena forma, a pesar de 40 monográficos? Sí, sí, en plena Bueno, y qué pena, ¿no? Porque había material, como siempre decimos, ¿no? Para otros 40 y otros 40. Bueno, pues entonces lo hacemos en la décima temporada. Yo creo ¿eh? que sí, yo creo que sí, porque una de las características, como siempre hacemos al principio de, de cada temporada... Es intentar sorprender al oyente Y yo creo que esta vez lo hemos conseguido sí. Porque prácticamente, salvo algunos temas Que hemos aportado nuevos datos Pero que eran viejos temas sí. Yo creo que la gran mayoría de estos 40 que hemos citado Son totalmente novedosos Y algunos sí. yo creo que a la gente todavía le ha hecho los ojos sirvitas Sí, sí, la verdad es que... Eh, ¿Qué tal todos los canales? Buenas noches. Hola, buenas noches Uy, uy vamos a ver Vamos sí, a abrir no, ese micrófono a ver, sí. un momento. Es que estamos ya en verano Entonces... Bien. Los micrófonos eh, se estresan. A ver, hablo. Sí, mejor. <risa> <risa> mejor. Que, que ya somos 40 monográficos sí, eh, está bien. más ancianos, eh, más ancianos. <risa> sí, eso sí. Es Pero bueno, este año a lo mejor hemos tenido menos biografías eh, que otras temporadas. Sí, bueno, yo creo que este año que buscábamos es lo que decía Jesús y además yo creo que cualquiera de nuestros oyentes habituales puede hacer una comparación muy sencilla, que si sí sea cualquier eh, librería buena o conocida y hacer una comparación de los libros que tratan de estos temas y compararlos con la lista de los monográficos nuestros este año. Les sorprenderá una serie de cosas, eh, para mí dos muy claras, que hemos tocado un montón de temas que ninguno de estos libros tocan. Uh -huh, es verdad. Lo cual realmente parece difícil, dado que la sensación que hay es que hay decenas de libros escritos sí. sobre estos te sobre esta temática, que además encima muchos de ellos son del estilo enigma, es decir, que son capítulos sí, sí, o sí, pequeños, sí. pequeñas introducciones, que es en el fondo lo que son los monográficos porque nosotros siempre hemos dicho un montón de veces que nos encantaría hablar horas de cada uno de los temas. Claro, pero en 20, 20, pero claro, lo que no se no. trata es de dar pues, una especie de visión eh, inicial, básica, para que luego nuestros oyentes pues bueno, continúen investigando por su cuenta. Y la otra función que hemos destacado o que hemos intentado destacar, la verdad es que sin decirlo, salvo alguna vez de una manera muy subrepticia, es que tenga la gente muchísimo cuidado con el exceso de información de la sociedad moderna. Mm. Es decir, el que una cosa esté en Internet No quiere decir que sea verdad, que sea verdad sí. Entonces esto curiosamente es eh, muy llamativo Lo de internet porque... es cada vez más preocupante ¿eh? Claro, pero sí. es más preocupante porque se empieza a hacer ya de una manera claramente a propósito sí. eh, Puede ser con fines comerciales Como para el divertidísimo amo a Laura, ¿no? <risa> sí. O eh, puede ser con fines eh, Claramente en mezcla de lo que es interés comercial con otra cosa de proyección que es como cuando tú disfrazas por ejemplo lo que ocurrió con el resurgido Atlantis con la novela, donde el planteamiento del, del lanzamiento en internet fue Mielbiza el mejor luego que la novela en sí misma, la obra de Grenayas que mucha gente está convencida, como algunos que leen Eh, caballo de Troya de que en realidad algo real. ocultaba algo real sí. bueno pues la verdad es que eh, este año en esos 40 más de 40 monográficos hemos tenido bueno, hombre, los, los obligados los clásicos, los que nos piden siempre como el de las profecías 2006 que por cierto no se ha cumplido ninguna sí, bueno, todavía no se ha terminado el año pero, pero bueno, va camino, va camino ¿y por qué sospechamos que...? No, no, no, no sospechamos nada porque siempre lo decimos pero bueno, en este caso así como cada vez que hablamos de las profecías, hablamos año pasado ¿no? Sí. en este caso yo creo que es la novedad de que estamos hablando ya pues de, de la mitad del año que ha pasado además la fecha fatídica esa famosa del 6 del, 6 de, del 2006 sí, va a ser que no y va a ser que no ha sido que no pero todas las demás está claro ya hemos dicho más de una vez que es el leitmotiv de nuestros monográficos de profecías me refiero sí, que sí, están sí. hechas para no cumplirse sí, sí, sí. sencillamente porque cada vez que se dice un año bueno pues habría que valorar en qué calendario nos movemos no si ahora movemos... fíjate que, que yo siempre estos monográficos los, los pongo en, en la página en jolanteneceabrian.com bueno pues el de profecías 2006 de los más descargados ¿eh? claro pero es normal, porque hay un atención. componente de, de morbo, morbo sí. claro, esa, esa tendencia escatológica y apocalíptica que tenemos todos, pues se queda manifestada ahí, ¿no? que no se cumple, perfecto, si se, hubiera, si se cumple no estaríamos hablando ahora, no existiría este monográfico claro. y nada más, o sea que eso debería igual, y es lo que siempre hemos hablado, si es que Holocaustos y fines del mundo ocurren todos los días y a todas las horas. Es muy atractivo que alguien muere para sí, él sí. ha llegado su fin de mundo. Es muy atractivo, o sea, decir el Holocausto, fin del mundo, se acabó. Claro, es atractivo. <risa> y si dan, ¿cómo somos? Eso. Somos una especie de destructora. ¿eh? Eh, Yo sí, creo sí. que lo tenemos en los genes, ¿no? Sí, sí, de hecho, hay mucha gente que conexiona estelas de las mortuorias como y además de años no de posteriores incluso a su nacimiento como dice este ya cayó, mira eh, van quedando menos bueno pero es una especie como de satisfacción de bueno pues, absurda porque en el fondo si como dice un viejo proverbio un viejo adagio, dice si de algo, de, de algo tenemos que estar seguros en esta vida es que no vamos a seguir vivos de ella el periódico el prestigioso periódico abc comprobó, constató, que existía un número eh, tremendo de lectores de su página de esquelas. Efectivamente, además es una tradición ya. Y hay gente que lo considera casi hasta una, una función básica del día. Un, un, un género periodístico. Sí, sí, hay muchos. Bueno, era clásico de muchos suscriptores ABC. Tú le, te compras el ABC y unas cosas que haces, y además él, tiene ya toda una tradición sobre ello, te pones a leer las esquelas. Las esquinas, y además con, con montones de fines. Y fijaos que eso actualmente dentro... De que sí que hay gente interesada en saber quién se muere Al cabo del día Ahora mismo, por ejemplo, hay páginas web de internet Que dan los fallecidos con una precisión absoluta de cada día eh, Bueno, yo podía contaros algunos casos personales De ejemplos de para qué puede servir y ser útil Y qué profesiones necesitan saberlo Pero es verdad que había muchas personas que que les parece interesante ir ver quién se ha muerto y ver cómo se ha puesto la esquera, incluso sí, sí, el estilo las formas ahí todo un mundillo bueno. el mundo es muy raro o sea en este esto bueno <risa> en este mundo. y en estos monográficos de, de, de la temporada que termina eh, pues a ver vamos a repasar alguna a ver a ver Jesús, qué tienes ahí en, en esa lista eh... a ver. bueno hemos hecho los mamuts eh, que, que usaron mucho Carlos nos hizo la semana pasada <risa> lo de Cabrera que quedó brillantísimo sí, eh, sí, la verdad, sí. enhorabuena Carlos a la gente muy contenta los oyentes <risa> de, de la Rosa eh, con la guerra de la Independencia Española. Sí. O sea que muy, muy, variados, muy variados Muy variados, sí, mm. porque bueno, pues Aparte de esa referencia ¿no, a los dos libros Que hemos publicado en este año Tanto Carlos con la guerra de la intencia Como el caso mío de las no, brujas la la Estamos también sendos dos monográficos <coughs> Hay algunos un poco en la línea de lo que comentaba Carlos de, de, de temas que no se van a encontrar En libros si alguien va ahora A una librería especializada, especializada En estos temas como, puede, como pueden ser las ruinas de Yonaguni O el tesoro de Yamashita O incluso es, el Acor? A, Cacor, a Cacor, ya, ya habla. hablando, pero bueno Acacor sí por lo menos hubo un libro sí. inencontrable", sí, ahora inencontrable por Karl Bruger sí. sí, lo vimos con sí, toda claro. la odisea de este hombre este que muere asesinado ¿no? por Tatum Canara sí. y todo ese tipo de personajes curiosísimos porque forman parte de eh, bueno pues un poco del colectivo popular pero también informatizado ¿no? porque son datos que están siempre recogidos en internet a pesar de que no se actualizan y que cualquiera puede llegar a ellos Y, y ya digo, forma parte casi del inconsciente colectivo porque ahí está Kakor y forma parte de todas esas leyendas míticas de, de una civilización pasada y además muy relacionada con los extraterrestres y por otra parte, con asesinatos, con conjuras con conspiraciones, uh -huh. es decir, con los trapos sucios y con personas que todavía son localizables porque esa eh, un Ungamungulala todavía siguen existiendo, Tatum Canara sigue existiendo como traductor y como guía alemán en fin, eh, un poco edulcorado y sin ir a la cárcel que sepamos de momento. Uh -huh. Entonces, claro que todos estos temas el eh, caso, por ejemplo, de, de Tesoro de Yamasita, lo sí. mismo. Es decir, estamos hablando de temas actuales, de temas que todavía muchos de los no personajes está están vivos, pero que, sin embargo, nos remiten sí. a ese ese inconsciente colectivo de los tesoros perdidos, de las ciudades olvidadas de ese tipo de misterios que están en el subsuelo y que están relacionados con civilizaciones intraterrestres o extraterrestres, yo creo que todo eso es lo que hace atractivo algo mm. que, mientras no se demuestre lo contrario, sigue teniendo vigencia. La presión popular, Carlos, quiso que este año tuviéramos que hablar de, de China como presunta descubridora de América, ¿no? Sí, porque el libro está dando mucho que hablar debido a que los organizadores y los grupos que están detrás del apoyo a las tesis de Menzies pues lo están haciendo muy bien en el sentido de que el objetivo es lanzar una noticia cada cierto tiempo. Eh, da igual, por ejemplo, ya se ha ya finalmente que el mapa famoso de 1763, pues era falso. Sin embargo, da absolutamente igual porque ellos van a seguir continuando en la línea de intentar demostrar que la totalidad de las decisiones son ciertas cuando, para mí, siendo un libro muy interesante como es, sobre todo porque aporta un montón de datos mmm, francamente curiosos sobre, por ejemplo, la relación entre, entre los la conexión extraña que no se había Equilibrado, y no se sabía muy bien entre Portugal y, y China es decir, por qué, cómo habían podido llegar ciertas informaciones sobre la negación china en el Índico a la corte de Portugal lo cual creo que Menci se muestra de una manera limpia y notablemente ingeniosa y sin embargo luego es terriblemente exagerado por ejemplo, a la hora de valorar como chinos muchos de los eh, enigmas que existen en las costas de todo el mundo y que aún no han sido resueltos creo que el camino de todas maneras de China en este sentido ahora que se está abriendo un poquito más al, al, al mundo entero pues eh, no va a poder ser detenido creo que un montón de los elementos que Menzi señala de posibles pecios de naves chinas en, en los siglos correspondientes a los siglos XV y XVI incluso anteriores pues se van a confirmar probablemente que son naves chinas pero hay otras cosas que Menzi se atribuye a, a China que sin embargo yo estoy, yo estoy completamente convencido de que no son chinas hace poco lo hablaba con un buen amigo del programa con Pablo Villarrubia, que él tiene el libro más anotado. que bueno, le parece, yo lo he marcado cada esquina y cada nota <risa> y es porque claro, por ejemplo él mantiene al igual que yo la teoría de que una gran parte de los descubrimientos chinos de lo que Menzi se atribuye a chinos es europeo y básicamente portugués Portugués. bueno, pues en este ratito ya hemos mencionado una cuarta parte tan solo una cuarta parte de los monográficos que hemos hecho Sí. sí. bueno, ya que seguimos con China os acordáis que hicimos un monográfico bueno. dedicado al tesoro sí. del primer emperador chino hombre, Xinguan, bueno. muy comentado muy donde comentado. hablamos un poco de lo humano que era sea, personaje es verdad, hemos estado muy asiáticos este año sí, ¿no? sí, porque yo creo que China es uno de los referentes culturales lo ha sido antes y lo va a ser ahora se sí, sí, ha sí. dicho que el siglo XXI Será un siglo chino para bien y para mal, ¿no? Porque es verdad que está en pleno desarrollo, pero también es verdad que es el que está más contaminando y que, por supuesto, el protocolo de Iquietos lo va a hacer gárgaras, ¿no? Mm. Con China, con la India y con Estados Unidos. Sí, pero es que Yonaguni, el emperador amarillo, sí. los, los chinos descubridores de América, Yamasita... Sí, es verdad, es verdad. Es que... es, estamos hablando siempre del de oriente, ese fascinante oriente que hay muchísimos de esos misterios, ¿no? Yo creo que hemos sacado una buena representación y que podría haber, haber habido muchos más, ¿no? Pero también sin olvidar, por ejemplo, África. Eh, ¿Sí? Recuerdo el monográfico que hicimos a, la, a las piedras azules cuando sí. hablamos de Angelo Pitoni, ¿no? ¿Sí? Con esas aventuras que él hizo en determinados lugares, por ejemplo, como era en Guinea con África. muy poco conocidas Piedras azules. De... Eh, sí. esa, esas leyendas tan fastuosas, tan románticas, ¿no? ese trozo caído del cielo que realmente es lo que se encontraba allí y cómo aquellas figuras era la que representaban pues bueno, pues los antiguos antepasados, los seres primigenios sí. bueno todas esas historias que, que llaman tanto la atención porque están eso, a mitad de camino entre lo que es la arqueología, la antropología, la historia, el mito, la leyenda ...yo creo que con el de las piedras azules... ...que también fue bastante sorprendente... ¿no? ...y que incluso comentamos que... Eh, ...algunos de los que estamos aquí presentes... ...uno de los tres, y no damos más pistas... ...tiene también esas piedras azules... ...que las ha podido tocar, comprobar... ...ya no digo tanto su poder... ...pero sí por lo menos que son únicas... ...que vimos incluso las composiciones químicas... ...que tenían estas piedras de los pocos... ...análisis en laboratorio que se han hecho... Sí. ...y desde luego son sorprendentes... ...que vengan o no vengan del cielo... ...que tengan esas propiedades prodigiosas que dicen... ...no lo sé, pero desde luego ahí están... ...es una prueba... En este caso, pruebas azules, las piedras azules que están indicando de que las leyendas no son más no, no dejan de ser palabras, pero también son hechos, son pruebas y en este caso, esas pruebas tan bonitas, ¿no? Porque esas piedras azules, cuando las ves, desde luego te están poniendo en antecedentes de que si son naturales, desde luego es algo prodigioso, y si son artificiales, chapó para el que las haya podido, las haya podido hacer con esa calidad, ¿no? Bueno, pues ya veis que hemos estado muy muy viajeros, aunque sí, Carlos, que, que nos vuelven a solicitar con insistencia eh, monográficos españoles, que hagamos cosas sobre pues, hombres o personajes misteriosos de, de nuestra historia, lugares Sí, yo mágicos. creo que a lo mejor año que viene, pues mira, es una buena idea el mezclar el que un día... De cada dos a lo mejor, o bueno, cada cierto tiempo que haya siempre un asunto español. Un asunto español. Sí, puede ser curioso. Yo a veces, bueno, quizás yo no solamente yo, sino a lo mejor los tres... Tenemos la tendencia a pensar que lo español es más conocido Sí, y no y, y efectivamente, muchas veces puede que no sea así Con lo cual, bueno, pues también puede ser interesante sí. Pues eh, recordarlos La cantidad de enigmas y la cantidad de cosas extrañas Que han ocurrido en nuestro país de tiempo inmemorial Además ventajas sí, señor. Sí, señor. Las sí. ventajas de una historia larga y escrita Hombre, hombre y tenemos ciudades como, como Toledo O como Granada En fin, ¿qué, qué puede España ser? tiene algunas de las, de las ciudades con más misterios Leyendas, tradiciones Que hay ahora mismo en el mundo Sí Que sí, mundo, además la verdad es que es, es curioso porque además España es bueno como Francia, Italia, es como en general el occidente europeo de los pocos lugares del mundo donde la continuidad cultural en cierto modo de los habitantes ha permitido el que exista una especie de tradición legendaria que se pueda remontar a lo mejor a mil, dos mil años, lo cual es muy inusual en el mundo porque normalmente eh, es poco es muy difícil el, el sostener durante durante más de dos mil años una misma civilización, es muy difícil hombre, eh, cuando nos preguntan por el santo sudario cuando nos preguntan por eh, la santa faz cuando nos preguntan por el santo grial es que los tenemos todos claro, todos aquí tenemos <risa> claro, pues, tenemos todos. de lo que queramos pensar tenemos efectivamente, si salvo el Arca de la alianza que ninguna pista conduce a España <risa> a la mesa de Salomón pero la mesa de Salomón, Salomón el, <risa> viene, el santo grial <risa> eh, el pañolón de Oviedo el, el mayor cúmulo de mis ¿eh? claro, Reliquias, eh, vestigios arqueológicos de estos extrañísimos. Es verdad, pasan por España o están en España, en algún lugar desconocido, pero ahí está. Y, por, y, y fíjate que a raíz de todo eso se, surgen sociedades secretas, surgen grupos que intentan custodiar ese secreto. Eh, fíjate la cantidad de, de caballeros templarios que tuvieron, estuvieron en la península y no era un lugar de paso para ir a Tierra Santa sin embargo aquí estuvieron porque estaban también señalizando y construyendo ciertos enclaves de poder sí. entonces claro cuando te das cuenta un poco de esa historia que realmente habría que hablar de la intrahistoria ¿no? porque la historia es todo y la podemos manejar y adulterar sí. como queramos ¿no? pero cuando ha hablas de la intrahistoria es decir, de esos elementos simbólicos de esos lugares donde ciertos grupos han estado de una forma sistemática el que hayan eh, dado esos mensajes de una forma cifrada, siempre cargado de simbolismo, es lo que te dice o te hace pensar, por lo menos, Qué curioso, ¿y por qué mm. en estos sitios Mira, y no en otros lugares? El otro día hablábamos de la sierra de, de Aracena en, en Huelva. Fíjate, y, Montano, en claro, con Arias Montano. Claro, con Arias Montano y claro, dice no, el, el jamón, el, tal. Claro, eh, dice, no, y aquí el castillo queda templario. Claro, sí. sí Cuando, dice, claro, siempre y, hay una y, parte. Y esto que hacían aquí, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué hacen ahí? Eh, Pero sobre todo qué importante está siendo en Europa Occidental en la recuperación a nivel popular de la, de la historia real. Sí, sí. Cuando sí. digo de la historia real, ...cuando que escribía las leyendas... Eh, ...él comentaba cuando estaba el poema... Pues ...estaba malillo como todos los escritores del siglo XIX... Eh, ...siempre comentaba una cosa... ...que es francamente interesante... ...y que les ocurría en general... ...pues a todos los escritores de la época... ...no solamente españoles... Eh, ...en España mejora mejor era más grave... ...porque el nivel de alfabetismo mm. era espantoso... ¿no? ...pero pero que no era peor a lo mejor lo que pasaba en Francia Inglaterra... ...o en la propia Italia... ...algo así como decir... ...bueno, ese castillo de los moros... Sí, sí, Esa sí, es la cosa... Sí, ...el sí, propio sí. pueblo era incapaz de saber nada acerca de lo que era su verdadero, su verdadero arte, origen sí, o historia, sí, sí, sí. Sí, sí. nadie, nadie es decir salvo las personas cultas y los que tenían que eran un mínimo, le podía decir por ejemplo a Ford cuando venía Biblias a España que era Mérida, que eran las reinas de Mérida, no tenían ni idea. Ajá. Entonces, eh, la cultura popular se está recuperando solamente ahora, en los últimos 50 años no más ¿eh? sí, sí, sí. y esto es fundamental para la herencia y para incluso psicológica de una nación y saber no... que las cosas tienes el poco a poco ir conociéndolo. Por eso es tan importante cuidar tu pasado y valorarlo. Sí, fíjate que eh, hablando de, de templarios, pues eh, eh, hablamos el año, el año pasado y este año lo hemos comentado también, esa fiesta templaria de Jerez de los Caballeros. ¿Sí? Es que eh, llevan tan solo tres ediciones. Uh -huh. O sea, tres ediciones recuperando la memoria histórica de, es que, de su pueblo. Tres años. Y si nosotros nos vamos, metemos en una máquina del tiempo. Nos vamos a Jerez de los Caballeros. Y nos vamos hace 15 años. Sí, 20, sí. vamos a poner un poco más. Sí. 25 años. Al 99,9% de la gente le importaba un bledo que se castigó por templario. ¿no? Sí, sí, sí. O Así, sea, sí. literalmente. Decir, sí. Ahora nos llamarán de todos. Los... <risa> Pero realmente es la realidad. Es decir, ha habido un abandono y una dejadero durante años sobre sí, lo sí, que es nuestra sí. tradición, nuestra historia. Y sobre todo eso nos ha hecho, nos ha convertido, y eso es una gran desgracia, en una de las naciones europeas que más manipula su historia. Hmm. Por no decir la que más. Porque eh, el desconocimiento es tan monstruoso que es fácil de manipular. Entonces es, mucho, es muy sencillo manipular una cosa que no conoces porque la conviertes fácilmente en legendaria. Y eso en España ha tenido la mala tendencia de hacerlo todo el mundo. Es algo, por ejemplo, me parece lo que hicieron los nazis. Mm. Es decir, que es el, el exacerbar, es decir, el crear algo tan falso como el espíritu de los pueblos, como el volgais y con eso convertirte en una mitología que sostiene un determinado tipo de política. Pues en España, desgraciadamente, está ocurriendo ahora, en el siglo XXI, lo cual a mí me parece lamentable. Mm. Bueno, pero está ocurriendo por eso, porque sabemos que hay intereses creados y, pero, y sin decir nombres... Afortunadamente, cuanto no más hablando. se sepa de la historia, mejor. Y mucho aldeanismo, Jesús. Claro, exactamente. Vamos a ver dónde está ocurriendo esto. Es decir, donde hay un nacionalismo más extremo. Sí. Aquí en Cataluña y en el País Vasco están manipulando la historia porque les interesa. Es decir, les da igual la historia de España. Es decir, dan patadas la historia por, sencillamente porque la quieren recrear para sus intereses. Esa es la pena. Pero no porque haya unos cuantos descerebrados que hagan esto con la historia, sino porque hay una serie de personas que lo van a seguir. Y hay una serie de niños totalmente inocentes que van a seguir esos dictados. Ese es el problema. Ya no, ya no que haya esos extremistas que siempre lo va a haber. Ese es el problema. Y otro de los problemas, eh, va dejando de ser problema y estoy hablando ya a nivel general. Es decir, te, estamos en un país que tenemos mucha historia y tenemos muchas tradiciones y tenemos muchas fiestas populares. ¿Por qué ahora se vuelve a buscar ese sentir popular? porque hasta ahora no se daba importancia sencillamente porque lo estábamos mamando desde que nacíamos, es decir formaba parte de nosotros esa ermita eh, del siglo XII, formaba parte de nosotros esas pinturas rupestres que la gente podía ir a, a pues hacer otras pintadas, no, sencillamente porque no se respetaban cuando ha ido pasando el tiempo, cuando nos hemos dado cuenta de que realmente tenemos una historia prodigiosa, que hay que respetar, porque por desgracia, la historia, el pasado, ahí está, y cualquier cosa que destruyamos ya va a ser irrepetible, es decir, no vamos a poder reconstruir una ermita que se ha destruido. Cuando nos damos cuenta de eso y cuando volvemos a recuperar las tradiciones, fíjate que ahora en muchísimos pueblos vuelven otra vez a hacer las sanjuanadas, sí, sí, eh, sí, los sí. mayos, sí. Decir, cosas que se habían perdido posiblemente incluso hace un siglo o dos siglos. El que se recupere esa memoria es muy bueno, porque de alguna forma está recuperando también su idiosincrasia, está recuperando su forma de sentir, de vivir mm. y de ver. Fíjate, voy a poner listas. un ejemplo tremendo, pues, y digo tremendo porque en el fondo a mí me lo pareció, porque uh, esas son cosas buenas que te ocurren, porque hace entender mejor otras cuestiones. Yo soy de los que, como sabéis, siempre he dicho que creo que el, el patrimonio cultural de los países o de las naciones debe estar custodiado por el propio país o la propia nación, pero no soy de los que está en contra de que se haya ido de ahí cuando esa nación o ese país no le concedía la más mínima importancia. Y algo más, encima lo destruía, y son cosas que yo considero que son no patrimonio de una nación o un estado o unas personas, sino de la humanidad. Estaba pensando, por ejemplo, en los restos o los egipcios, O, o griegos que se encuentran, o asirios o, o persas que se encuentran desperdigados por toda Europa y por todo el mundo. Y cuando pensaba esto lo digo porque yo me voy el, el 21 a, a un sitio de Estados Unidos que tiene una iglesia románica, se gobierna del siglo XII. ¿Desmontadita? Si la pieza. compró, la, la, la, vale. la compró Randall Hess, el famoso Hess. Yo compré la guerra. Y exacta, ese mismo, <risa> ese mismo que en el fondo no tenía, no le tenía no solo ninguna versión de España, sino que creó un, una ciudad maravillosa llena de nombres de calles españolas. De hecho, yo me vi una calle llama Granada, o sea, que no es una presidente muy extranjero Bueno, pues en, en este lugar tan bonito del, del sureste de Florida, en Coral Gables, él se llevó una una ermita del siglo XII, pero que la, se la llevó con todas las bendiciones para bienes. Y, y, y yo iba a decir poco más sabemos que apoyos y loas no solo de las gentes del lugar sino del gobierno y de la iglesia porque dijeron bueno que hay un amigo que no llevar la ruina pues se la lleve y paga por ella pues oh, será tonto será tonto pero te encuentras de repente una, una ermita del siglo XII románica allí dices ¿y esto sí. dice bueno pues por lo menos está sí, sí, si sí, no es. no estaría probablemente entonces es terrible porque decir porque yo considero que el cambio ese afortunadamente para bien que ha dado España que es esencial Es, decir, que es esencial sí, porque sí, por lo menos hemos avanzado lo suficiente como para poder empezar a valorar y a proteger lo que tenemos. Ahora nos están dando otras naciones en el mundo, también afortunadamente para bien y para ellas, pero que de vez en cuando viene bien como como ejemplo, como pues como ponerte ante un espejo y decir Jovar, que pero qué brutos éramos. Es decir, de que no ha habido ermitas al fondo de los pantanos, ¿verdad? Sí, el uno de los, uno de los corresponsales del responsables de o sea, que el Times dijo que los españoles en la guerra civil del año 36 escribió que era cuando empezaron las quemas de iglesias, pues dijo los, los españoles una nación tan rica en arte que llevaban 200 años destruyéndolo y no conseguían acabar con no, él. Pues, sí, sí, sí. es lo que os voy a comentar, Fíjate que por no ir demasiado lejos, hay como tres episodios muy sangrantes en lo que es nuestro patrimonio artístico y además relacionado con la religión. Una fue la desamortización de Mendicábal, dejar aquellos monasterios uh -huh. totalmente libres de, de monjes y de monjas, lo que propició pues que, que se degradaran hasta el extremo que, que incluso ahora mismo se ven las huellas ¿no? otro fue la guerra civil donde sí. se entró a saco ¿no? sencillamente por unas cuestiones políticas no se respetó ninguna imagen religiosa se quemaron iglesias, se quemó todo incluso se fusiló también a los propios sacerdotes y por, mil, parte, oh, los uh -huh. y por otra parte parte los propios sacerdotes ¿eh? bueno, ya estamos hablando ya uh -huh. dentro del franquismo dentro de una época que es verdad atrasada, eh, con muchas supersticiones con muchas penurias económicas ese espolio ¿no? que se hizo de forma sistemática en muchos de nuestros templos, pero yo no estoy hablando de Eric Belga y de gente así que ha robado, sino de los propios sacerdotes, es decir, de la propia casi curia eclesiástica que propició que se vendieran, eh, casi de extraperlo, ¿no? casi a un bajo precio, muchísimo de ese patrimonio religioso del que ahora carecemos y que ahora está en manos privadas y no de españoles precisamente. Esos tres momentos han sido como tres momentos irrespetuosos, indignos, en este caso de la historia de España, pero que puede ser representativo de cualquier historia, de cualquier otro país, porque no se valora lo nuestro. Posiblemente, gracias a eso, ahora sí estamos valorando nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras fiestas. y Yo creo que es lo que tenemos que recoger, porque perder cualquier elemento de esos es perder nuestra memoria, es uh -huh. perder algo de nosotros sí. mismos. Bueno, pues eh, hemos hecho una valoración sobre nuestros monográficos y hemos acabado hablando eh, <risa> de, de nuestra historia patria y de las eh, cosas eh, delicadas ¿no? eh, que le has dado. Mm, muchas gracias, eh, Jesús Callejo, que pases un, un buen verano. Uh -huh. eh, lo intentaré. ¿Dónde vas? ¿A Brasil? A lo mejor la que tienes <risa> Hát. <laughs> Sí, eh, el, el extranjero seguro, seguro y también parte de España, o sea que mi no, España querida. Donde te lleve la intuición, ¿no? eh, Sí, sí, sí, donde me lleve la intuición, donde me lleven mis pasos, donde me lleven los lugares mágicos, donde me, me lleve, por supuesto, pues cualquier de investigación y de sí. y de conocer. No solo los lugares, sino de conocerme a mí mismo. Bueno, pues eh, me parece muy bien y te deseo un, un tiempo estupendo de, de descanso, aunque bueno, tal vez eh, con el asunto eso de las grabaciones, pues vamos a estar también en verano con, también. A, a, acompañando a Bruno. ¿sí? ahí estaremos, ahí muy estaremos. Sí, sí. Mi querido Carlos Canales, eh, como siempre. Eh, genial eh, este veranito tranquilo no viajando eh, pocas veces no sí. no el viaje que hago ahora no es no es de vacaciones luego tengo que irme con seguridad al sur de Francia y norte de Cataluña para acabar de, sí. no, bueno para empezar ya básicamente para acabar las fotografías es y uno de tus y las rutas la sí pero como bueno como tengo el compromiso del libro de la en, en el país de la cruz amarilla pues por lo menos hacer las actualizar un poco las fotografías que no se me ya tan joven <risa> en ellas no, no, es de claro. no quiero hay un montón de sitios que quiero fotografiar quiero además como el libro no es estrictamente de la época más conocida de la zona que es el catarismo sino que coge toda su historia pues bueno pues aprovechar para hacer un pequeño recorrido largo luego como siempre mira algún lugar del norte de España no sé exactamente esa Cantabria Asturias o Galicia pero seguro y desde luego al norte de Portugal que el año pasado tuve muy mal es sí, increíble tuve mal tiempo pese al año que he sí. hizo. Y bueno, sí, sí, voy a hacer varios viajes, unos tres o cuatro viajes seguro. Bueno, pues eh, un verano discreto para Carlos Canales sí. <risa> Pero bueno, lo importante es que el año que viene Que será ya la décima temporada muy especial para nosotros Diez años, décimo aniversario de La Rosa de los Vientos Y aquí estaremos Y aquí estaremos junto a vosotros Intentando que, que disfrutéis con estos monográficos trasero, Con las tertulias, con todo lo que os podamos ofrecer Así que mi querido Carlos Canales Para ti eh, Bueno, pues te voy a dar eh, un, un bañador bermudas eh, Que llega hasta las rodillas Para que... Hombre, tampoco, mira, ¿eh? Qué bonito ¿Te gusta? Sí, verde, verde y negro como onda cero sí, sí, sí, sí efectivamente verde y negro como el juventud de Badalona y para ti Jesús a ver, a ver para ti ver. bueno, pues para ti te voy a dar este tanguita eh, ahora que vas tanto a la playa toma un, un tanga eso irá a Brasil Jesús te está matando ver, mira que trato marcar fíjate que, que, que en la parte posterior eh, llevas dos mulatonas inmensas eh sí Pasa, Kiss me. Mira, mira, lo, mira lo que pone mira, mira lo que reza en el tanga dice sostén ello y no mendallo You... <laughs>